Bueno, como decía el compañero Fabián Verón de la CCC, a seguir luchando. Y ahora vamos a escuchar a Cristian Corral de la CTA de los Trabajadores. Gracias, le agradecemos a todos el aguante. Acá los compañeros que están desde de ayer, que, bueno, que nos ayudaron también con el tema de la comida. Bueno, y, nah, más que agradecer, y así cuando estamos saliendo, es, era algo grandioso, algo muy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 Se cobrando la libertad, que es lo más grande que tenemos. Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM 101. Seguimos en este Gran Pueblo Salud que tiene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 Oh, <laughs> man.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 el de Magdalena eh, esto que, era, que es una bandera lo venimos levantando las organizaciones populares uh -huh. eh, en, en todos estos últimos años prácticamente se iba a concretar el año pasado la, la gestión de Alberto Fernández y eh, o impericias por falta de decisión política yo soy más proclive a la falta de eh de decisión política o a los agentes que hicieron que, que se tienen para atrás a decisiones judiciales, sino que que que no se logra avanzar, que no que no se perfilse eh, el el dragado, eh, que se tenía que realizar. Pero bueno, hoy en otro escenario político mucho más adverso eh, igual las zonas populares. Entendemos que, que sería un resorte fundamental para para ejercer la soberanía Eh, todo que tiene que ver con, con el comercio ¿no? el, el, sí. con, con el vincular los excelentes puertos todo el sur como como del norte de la Argentina y poder tener una salida soberana de nuestra nación al mar eh, así que bueno, ahora como bien vos decías eh, hoy me toca estar eh, desarrollando el trabajo militante y la pesca, uh -huh. tenía uno de los distritos que si eh, se avanzara con el canal de Magdalena se vería fuertemente beneficiado porque el canal pasa exactamente enfrente del de, de, de partido de Punta Índia, que es claro. donde está que pinta la cooperativa. Uh -huh. eh, así que y, y empujamos el tema, venimos durante un par de meses tratando de eh, ajustar ahí las voluntades para poderlo hacer a partir de una declaración que hizo eh, la pastoral social del arzobispado de La Plata uh -huh. el 26 de febrero hizo una declaración muy fuerte diciendo que de alguna manera no tenía que quedar en mi olvido y bueno eh, a partir de ahí tomamos el guante eh, planteado por, por los compañeros de la pastoral lo fuimos a discutir en, con otras fuerzas fue vivo fue principio y juntamos ahí lo necesario para poder hacer acciones concretas y la verdad que eh estamos y medio sorprendidos, viste, porque eh, en un momento de tanto retroceso eh, parece una sed que pelear para banderas que teníamos justo no deja de tener sentido uh -huh. entonces no sabíamos si mañana íbamos a estar Manesa, Martín, por y Luciano eh, ahí en el Consejo de Liberantes Solos eh, y la verdad es que no, que la retrocesión fue muy grande en un compañero y compañeras desde San Clemente hasta hasta el Senado de, de organizaciones populares que, que, que, que se sienten convocadas por el tema vino mucha población de, de, de, de distintos puntos indios, cooperativas hermanas medios comunitarios eh, sindicatos la verdad que fue, fue muy fuerte por lo menos eh, en lo que es eh, la escala de, de una localidad chica ¿no? una de, de 12.000 habitantes como como es Eh, Punta Indio una actividad de 60 o 70 personas como Hugo eh, toma mucho reviento uh -huh. eh, y bueno, es molito entre eh, no los analistas eh, haciendo sí. obviamente una interpretación sí. sobre la complejidad del momento político eh, y sobre, bueno, obviamente no críticas y las ortografías necesarias de porque qué se lleva hasta y tenemos una situación tan compleja para crear algo que sería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 de eh, empuar que eh, para que esto se se pueda completar así que nada eh, nosotros muy muy conformes con haber podido llevar un tema que no estaba en, en la agenda de debate del distrito ahora no podido eh, instalar fuertemente la población porque ya había habido acciones que supongo que los asocientes se acordarán que el año pasado eh, se hizo un cambiamento por la soberanía sí. ahí en punta indio y eh, después de eso hicimos el 2 de abril no eh, homenajeando la, la gesta de Malvinas fuimos a la boyya uno del canalal de Magdalena mientras conven en la laya 6, y abrazamos fuimos en canal Magdalena pero fueron acciones que no eh, tuvieron un gran impacto en el territorio se ¿Sí? quedaron en el ámbito de la militancia y todo ayer eh, hubo mucha fuerza de en la puerta viva no que eh, multiplican el tema a una de sus asambleas de sus espacios de trabajo así que fue, fue una idea, la, la verdad que muy muy interesante que una agenda para seguir llevándola eh, a otras entidades del territorio a los territorios vecinos venía un compañero de, de, de Magdalena con la intención de poder repitar la charla Magdalena eh, y bueno, ahí, ahí con, con, con mucha expectativa de que esto eh, vaya generando las condiciones para que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 participaran según tu interpretación. ¿Cuál es el principal motor para activar esta agenda? Y sí, sí, yo creo que un poco digamos en paralelo porque me preguntaste antes y no te lo respondí. Sí. En paralelo nosotros estábamos tratando de hacer esta esta eh, actividad de generación de conciencia y soberanía en Buenos Aires eh el rey claro. eh, de tu sí. estaba Eh, haciéndose un acto de cipallismo extremo, uh -huh. no eh, yendo a que no se ofendiera la, la, la dueña de la Francia ¿no? a, uh -huh. al sur eh, y prometiendo la entrega de una base, o sea, eh, durante años se pidió para construir una base en el sur que controlara a los ingleses en Balvinas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 de tipo de, de coloniaje que, que lo que planteó este tipo. Bueno, nosotros estábamos intentando hacer exactamente lo contrario en, en Verónica. Eh, el, el enemigo trabaja, trabaja 7x24, ¿no? Uh -huh. El mismo día que que varios de ustedes estaban en... Haciendo acto, en, en la en, Plaza en, San Martín. En la Plaza San Martín, haciendo el homenaje a los veteranos. Uh -huh. Esta mina estaba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 y le entrega una de las joyas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nada, eso de, de, de qué entiendo, que muchos eh, argentinos, bien nacidos, patriotas eh, estamos tratando de encontrar por dónde, cómo encontrar el agujero al mate. Uh -huh. Entonces, bueno, de, de tener un mensaje, eh, no de, de la derrota y no de, de cortarnos las vena sino de encontrar cuál fue el culpable, sino un mensaje adelante de que hay banderas, que hay que mantenerlas que hay que seguir eh, en lucha y en conquista,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 y un poco hacia poderse ir la, la cooperativa hace soberanía estos días claro. no habla de la soberanía Exacto. hace soberanía alimentaria tratando de generar eh, quitándole al mercado exportador parte de la producción y poniéndola en, en la mesa de los trabajadores y las trabajadoras eh, hace soberanía está ocupando las aguas eh, con la con la flota patriota cuando va a la pesca hace soberanía también siendo al canal dando el debate de ideas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 Sí, sí, En todo caso, hoy estamos justamente en esa situación inversa, ¿no? Sí. Y estamos entregando la soberanía y, bueno, el pueblo dando pelea, tratando de, de, de resistirlo y en una en una resistencia que es una resistencia con, con construcción, ¿no? Sí. ¿no? es una resistencia de retroceder en chanqueta, sino es una resistencia tratando de seguir eh, sosteniendo mojones y dando pequeños eh, avances, ¿no?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 la boya para la militancia del movimiento, el saludo a la Asamblea nosotros creemos en una democracia que no es cada cuatro años ni cada dos años sino que es cotidiana y la Asamblea es el, el, el, el primer paso de esta democracia participativa, protagónica en la que creemos, así que el saludo a la Asamblea que, que está en este momento trabajando la Un abrazo compañera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 llega FM Riachuelo en el 100.9 En la boca, la boca del, pueblo. del pueblo Bien, seguimos en esto que es el Gran Pueblo Salud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 con toda sinceridad desorientados no como para realizar algunas acciones eh, pertinentes bueno, si el objetivo de desorientarnos ¿no? uh -huh. eh, en realidad uno tiene que hacer un raconto la causa de Malvinas lleva 504 años eh, ¿por qué digo esto? porque ya la expedición de Magallanes Esteban Gómez Caboto hacia la Patagonia y hacia eh, Treno Sur Eh, el mediano sur, porque sería, este, si no contamos hoy, la Antártida, eh, en realidad ya en esa época Magallanes buscaba eh, la ruta que eh, originalmente buscó Colón eh, uh -huh. unos eh, 28 años antes, digamos, que era pasar hacia las Islas Molucas, que era el centro estratégico comercial de la época donde se transaban las especias, ¿no? Uh -huh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 Eh, un motín a bordo eh, con muertes y demás y luego magallanes y su tripulación y esteónes pasaron a las malvinas que denominaron en esa época las islas hanón o de los gigantes Por uh -huh. qué Porque la población que Aparentemente vivion ellos ahí eran dos eh, patagones no los peuelches uh -huh. que eran tipo muy grandotes por uh -huh. eso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 nosotros tenemos una una, una causa como la de Malvinas que hace visible un sistema de dominación invisible es decir ya en nocient la década de 1930, hasta la línea artqui en Corja decía mals es eh, el faro que ilumina las otras malvinas que hay eh, en el continente sudamericano argentino sudamericano las otras eh, eh, espacios económicos políticos culturales que están